Querain, real encanta. Si lo bien que te fuiste a de la ida, que te fuiste para nunca volver. De que tú acabaste con mi vida y más nunca te volveré a ver. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento nomás. Vivo cobre de amor, en espera de ir, no me da una ilusión. Vivo el tiempo pasar, en invierno no llega todo menos a ti. Si otra amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír, no lo quiero ni oír. Yo estoy cantando para de, para de, para de lerones, sí, pero de ¿Eh? propósito, de galerones, décima, Pero si has cantado con banda y eso, o sea, con, sí. con, no, con este, Solo con el con grupo de instrumentos bandolinos, cuatro guitarras, bueno. o sea, en cantos Claro, qué bueno. Yo canté con ti una vez, ah, sí. en la Plaza 24 de Julio. Estoy hablando unos 31 un años, por ahí. El quinto sí. aniversario de Radio Bonita la Guapa. Guau. Wow. Pero es que tienes tremenda voz. Sí, de, y sabes usar y canté esto, aún me acuerdo la décima que hice que ¿no? batire distinto Zamora ¿no? el canto era la cruz de la emisora ¿no? y el distinto, dice saludo al público oyente en esta bendita hora todo el instituto Zamora y la pluma esplandeciente, que bonita la veo al frente, estando en el escenario un saludo extraordinario, a la que no se me escapa Raya Bonita, la guapa, en su tienda de aniversario 31 años yo digo que vine para el 49 años wow. viene para acá de eh, es 13 años, el año es ¿Y has estado en esta isla siempre? No, Caranero. Ahora estoy aquí, pero más en Caranero una no queda abajo. Sí Esa sí no la conozco. Caranero creo que no. Caranero que era, digamos, en kilómetros, eran como 18 kilómetros. Ok. O sea, en millas 12. Ajá. Sí. ¿Y pero, antes vivías pero... dónde? Margarita. Ay, Margarita. Ay, Margarita. La mayoría vienen de Margarita, ¿verdad? Sí. ¿De La Guaira? De La Guaira, ¿no? sí, también viene gente de Abeca pero los más comunidades aquí son de Margarita. Y Margarita habrá gente de Los Roques. También hay. Sí. Hay gente que viene para allá, de, de Los Roques, allá Margarita. Bastante. Y unos cuantos que me viven para acá, me viven con Margarita de nuevo, familia Y sí, hay unos que han hecho familia con la gente que El único tiene ah, que vine para acá fui yo, que vine me me para acá hace 49 años y no conseguí ganar que los rockes. <risa> solo cambiar el color de Juan del Sol. ¿En ah, serio? Sí. Ah, ese solcita. ¿Me ¿No va a ¿No aguantar su olor detrás? Tengo ganas de ahorita. Yo no voy a aguantar solo. Yo me voy a el pueblo para hacer una música para el chile. Pero, este... ¿Pero va para dormir? No, va, va Luis. Yo no. Eh, yo ayer me calé esas ese solazo. ¿Y Lichoba? Lichoba, eh? sí. Y ayer salí a la salivar y usted estaba allá, salimos a las de sí, la tarde. Sí, para su brazo aguantar y el, y el pie, pie te el te tenía. ahí encima del pie y otra vez. Y usted después, de ni siquiera compró gasolina. Sí. ¿Compró hoy en la mañana? Hoy en la mañana. Es que eso así no cuadra, eso... Porque... No me ¿Alguien que vendiera un turno en la mañana, un turno en la mañana, se van problema? a a vender un solo turno caló, caló, ¿Ah? ¿Escuchas la boca de la No, yo no. Luis. Luis. Yo para hacer una música ya a ir si a ver si puedo comprar otra vez, señor, por favor. una música del Pana Francisco. ¿A quién? Pana Francisco. ¿Francisco? Francisco de Milagros. Tío. voy a comprar gasolina para salir de la tarde. Bueno, bueno. Hay que hacerlo, ¿no? Claro. Ya sola, soy yo. Es lo más que, que al final, llegando a la raya. No, y me voy yo yo estaba, estaba que... Dije, me escapa que no consiga yo la inventaron de la nariz la broma, para que ahí... Deu menys. Bon. Oi. Vinga, mi nego dama.